por los momentos difíciles también que hemos pasado con nuestra institución Guavirá, han entendido de que esta obra también es importante y hemos quedado en un acuerdo de que tenemos que construir en esta área. De verdad agradecido con la dirigencia del Club Deportivo Guavirá, porque pensábamos no íbamos a llegar a un acuerdo y hemos llegado. Y así es la gente, se entiende conversando, hablando, dialogando, quizás eh, uno cediendo otro poquito y otros eh, ofreciéndole un poquito más, porque las obras que vamos a hacer son público Nosotros como autoridades vamos a pasar... Pero estas obras se quedarán siempre en el tiempo. Después de de 160 años va a tener una piscina olímpica y se olímpica Montero. Imagínense mucha gente, muchos pueblos donde estaban dejando atrás. Cuando fuimos a visitar a Villa Tunari, dio memoria de allá, aunque allá está rodeado de ríos, pero allá tenía una piscina similar a esto, un poco más, que bueno, era una nomás, ¿no? Este, dos, olímpica y semiaolímpica. Nuestra juventud, nuestros estudiantes, gracias al apoyo de los colegios privados, de Ney Moreno y Juan Pablo II, en este último se ha hecho instalar lo que es piscina olímpica, una piscina de natación. Gracias a ellos, hemos tenido muchos triunfos en en los juegos plurinacionales. Hoy en día vamos a tener otro campo para ofrecer. Como alguien decía, hoy podemos competir a nivel internacional, podemos prepararnos para poder competir. Nuestros estudiantes antes tenían que ir a prepararse a otro escenario, a otra ciudad para poder prepararse. entonces Por eso es importante reconocer Ese talento de la juventud montereña, porque si no hubieran sido ellos con tantas medallas que nos venían, yo creo que quizás no hubiéramos pensado todavía.